Y por ahí ya está Plinio Arruda Sampaio Junior post-carnaval, podemos decir. ¿Cómo andás, Plinio? Buen día, Ángeles. Sí, ahora empieza el año aquí en Brasil. Claro. Vamos bien. Bueno, ustedes empiezan antes que nosotros. Acá dicen que después de la Semana de Turismo o Semana Santa empieza. Así que ustedes van no, primero. aquí ya... Pero la juventud no, porque hay el pre-carnaval, el carnaval y el post-carnaval. Claro. O sea que yo tengo una hija que este fin de semana también va a estar en la fiesta. Muy bueno. Bueno, tenemos una agenda muy nutrida hoy para conversar y arrancando con este tema que ya viene, lo hemos visto en varias, varios de estos encuentros que obviamente sigue, que es lo que pasó con este máster, este banco, ¿no?, que... la gran estafa con todos los coleteos que trae las consecuencias, implicancias Sí, y yo ya había anunciado que la novela del caso Máster se tomaría el año de 2026 bueno y tenemos varios capítulos el capítulo de la semana es el cambio en el juez del Supremo Tribunal Federal encargado de la investigación del de la estafa del, del Banco Máster. ¿no? Este eh, caso estaba en las manos de un juez que fue nombrado por Lula. Era un asesor de de, de José Dirceu. Se llama Díaz Toffoli. Pero resulta que Toffoli, eh, la Policía Federal, al investigar los teléfonos del dueño del banco, que se llama Borcaro, que es un bandido total, descubrió que habían conversas muy íntimas entre Gias Toffoli y Borcaro. Envió este relatorio al presidente del Supremo y el presidente entonces dijo, bueno, es insostenible mantener Toffoli como el juez, digamos, principal del caso Máster. Y esto resultó en una crisis fuerte dentro del Supremo y la sustitución de Toffoli, por un otro juez, que es ahora un juez nombrado por Bolsonaro y bien de ultraderecha, que se llama André Mendoza. Y para empeorar toda la novela, la reunión del Supremo entre los jueces para decidir de manera colegiada la sustitución de Díaz Toffoli fue grabada y después vehiculada por la gran prensa. Bueno, nadie sabe quién fue el que grabó. pero todo lo que salió solo uh, beneficia a Díaz Toffoli, porque él agarró partes de la conversa, partes de las declaraciones de cada juez para enaltecerlo, para decir que él estaba haciendo todo bien. Lo que queda una cosa muy extraña, porque si él estaba haciendo todo bien, ¿por qué hubo unanimidad para que él saliera de la relatoría del caso. Entonces, Ya tenemos una gran crisis en el Supremo que hasta entonces actuaba relativamente unido y ahora con este escándalo eh, las cosas cambiaron drásticamente. Uh -huh. Plinio, buenos días. Hay otro tema que nos enviabas, eh, que es, bueno, de que la ultraderecha, bueno, sabiendo que se ven las elecciones en Brasil, la ultraderecha se articula para arrocar el veto Lula a que la ley que reduce la pena de las condenas por el intento de golpe de Estado. Sí, buen día, Daniela. Bueno, aquí es, seguimos en el caso Máster, ¿no? porque uh -huh. hay una presión para hacer, hay un, una especie de chantaje donde muchos diputados y senadores piden una comisión parlamentaria de investigación del caso Máster. El problema es que el, el, el caso Máster no puede ser investigado porque están todos involucrados en esto. Una de las operaciones principales del banquero Borcaro era comprar apoyo político y apoyo jurídico. Y él era bien amplio en esto. Entonces, están todos involucrados. Hay gente del PT, gente de Bolsonaro, gente del centro, hay por todos. Entonces, los diputados de la extrema derecha hicieron, empiezan una articulación para decir, miren, nosotros bloquearemos... la investigación del caso Máster, lo que conviene al gobierno, pero también conviene, conviene a la propia ultraderecha, en cambio por apoyo parlamentar para eh, derrumbar el veto de Lula a la ley de la dosimetría, que es esto. Es una ley que votó el Congreso al final del año pasado para disminuir las, las condenas de la gente que está presa por tentativa de golpe. y es para salvar a bolsonaro entonces esta esta negociación completamente espuria eh, entró en, en la agenda del eh, parlamento brasileño bien eh, pasamos a otro tema que tiene que ver con las relaciones entre brasil e india eh, y este acuerdo que se firmó en el fin de semana por lo que entendemos no eh, que tiene que ver con la explotación de tierras raras causa de peleas en, en varios puntos del, del globo sí, este es un acuerdo Ángeles, interesante para acompañar Entonces, ¿no? Lula viajó a India hay una gran convención sobre inteligencia artificial en India y ahí anunció un plan de cooperación científica y comercial con India y el principal acuerdo es en relación a las tierras raras, ¿no? India daría tecnología para el procesamiento de la tierra rara y Brasil garantizaría el abastecimiento, el fornecimiento de tierras raras. Pero lo que hay de concreto en el plan todavía no quedó claro, no fue divulgado. Pero lo que es importante es entender los, la geopolítica mundial, ¿no? Tanto China, perdón, tanto India, cuanto Brasil, están un poquito eh, entre dos presiones, la presión de Estados Unidos y la presión de China. Entonces, la burguesía brasileña ahora tiene que ver si se va a encuadrar en, el, en, los, eh, en las exigencias de los Estados Unidos, si va a romper con Estados Unidos y alinearse más con China, O si es lo, el sueño de consumo de la burguesía brasileña, si va a quedar con los dos, Estados Unidos y China. Y yo creo que esta medida, no esta, esta acción, iniciativa, de acuerdo con China, es una iniciativa de ganar un poco fuerza, ganar algún tipo de libertad para poder negociar en condiciones un poco mejor con los dos gigantes. ¿no? Yo creo que esto es lo que está De, de cualquier manera, es importante ver que cualquier que sea la, el resultado final, que de mi punto de vista será un mayor alineamiento de Brasil con Estados Unidos, el hecho es que la inserción subalterna en la orden, en la economía mundial, sea con Estados Unidos, China o con ambos, para nosotros significa una especie de reprime, reprimarización todavía más profunda de nuestras economías. Entonces, esto es el juego bruto de la burguesía en la geopolítica mundial. Uh -huh. Pleno, hay otro tema que ya veníamos hablando, eh, muy importante, sobre la lucha indígena, ¿no? Y en este momento se puede decir que la lucha indígena está derrotando el proyecto de privatización de los ríos eh, que ejerce Lula, ¿no? Tremenda noticia. Sí, esto fue una noticia importante, ¿no? Porque es una El pueblo tiene, tiene en el último periodo pocas victorias, pero ahora sí tuvo una victoria importante. ¿no? Hicieron manifestaciones, protestas, ocupación de la empresa Cargill, ocupación del puerto, ocupación del aeropuerto, en fin. Hicieron protestas muy fuertes eh, para, para pedir la revogación del decreto de privatización de Lula. Resulta que no que, que en realidad es un decreto que pretendía privatizar tres grandes ríos brasileños: el río Madeira, el río Tocantins y el río Tapajós, que son afluentes enormes, gigantescos del la, del la Amazonas, ¿no? para la construcción de hidrovías. ¿no? En realidad, para el negocio Eh, de, de, del agronegocio, ¿no? para sí, el business sí. del agronegocio. Que nos afecta a varios países de esta región, ¿no? Sin duda alguna. No, en realidad hay muchos estudios sobre los impactos ambientales, incluso de estas eh, hidrovías. Y son todos muy malos. Entonces, estas 14 etinillas, que no es mucha gente, pero es una gente muy brava, muy corajosa, ellos. Eh, inviabilizaron un poco la, la situación en el corto plazo. Bueno, esto desgastó mucho el gobierno y principalmente los ministros del PSOL. Sonia Guayajara, que es una ministra de los pueblos indígenas, y Guillermo Boulos, que ah. es el, el ministro encargado de negociación con los movimientos sociales. Principalmente Boulos quedó muy desgastado porque él había prometido a los indígenas que el decreto sería revogado. ¿no? Bueno, entonces el gobierno reaccionó primero diciendo que iba a suspender la licitación, pero los indígenas mantuvieron los protestas y ellos al final eh, revogaron. Bueno, es una victoria importante, es una batalla que fue gana, pero la guerra continúa, porque la revogación... del proyecto de Lula no quiere decir el abandono del proyecto de Lula porque si hay presión de los indígenas, de los ecologistas y de toda la izquierda para que los ríos no sean privatizados hay por otro lado la, pre la presión de del grande capital que quiere la privatización entonces el discurso del, del gobierno en este momento es un discurso ambiguo porque ellos dicen revogamos porque había el compromiso que no se haría nada sin una consulta previa a los pueblos indígenas entonces sí. nosotros ahora haremos la consulta previa entonces si es esto el camino es un es una cosa meramente formal no sería un, un retroceso táctico para esperar el mejor movimiento de recolocar el proyecto claro. porque el problema concreto es que eh, el modelo económico brasileño eh, ob obliga el capital a avanzar por el agronegocio y por el extractivismo mineral. Y para esto, eh, el capital necesita de vías de transporte. En la Amazonía es casi imposible construir carreteras. Entonces, el transporte tiene que ser hecho por ríos. Entonces, la presión del agronegocio va a continuar con mucha fuerza. Entonces, eso, esto para decir que, claro, vamos a celebrar la victoria, es un ejemplo, que solo las cosas avanzan cuando hay lucha y cuando hay lucha concreta en el suelo, pero tenemos que tener claro que la guerra todavía no fue gana, hay muchas cosas por delante todavía. Sí, Sabes que además eh, para Uruguay es muy importante esta información, Nosotros esta semana le informábamos a los oyentes por información publicada en el departamento de Colonia de la llegada de Barcazas, Barcazas parece que eh, de mucho porte, que llegaron aquí al departamento de Colonia, llegaron 29, eh, 45, son 45 Barcazas que ya llegaron de las 400 que van a llegar y que vienen de Brasil eh, y además las presentan diciendo... se pueden usar en la navegación de la hidrovía Paraguay-Paraná y vienen, van a traer hierro, van a transportar hierro desde Brasil, eh, van a conectar Corumbá en Mato Grosso del Sur con Nueva Palmira, o sea, van a usar el puerto de Nueva Palmira. Eh, es un ejemplo lo que han hecho estos indígenas, que han logrado con su lucha parar Esto, defendieron los ríos, eh, de verdad, los defendieron de verdad. Seguro que es, es, es muy importante lo que los indígenas están haciendo y, y es el segmento de la población brasileña que más lucha en el último periodo. Son los más explotados, son los que están en, en, el, en, en la base de la pirámide social brasileña, y pero están en la lucha. Y por sí. mientras de manera muy aislada, porque hay poca solidaridad de sindicatos de, y mismo de los partidos de izquierda, aunque sí. haya mucha solidaridad del movimiento eh, ambientalista. claro Pero eh, importante, Ángeles, lo que está diciendo para que nosotros veamos una ligación que se está eh, colocando de manera muy fuerte en el momento por el modelo económico. Estos cambios en el mundo profundizan la uh, explotación, eh, digamos, del capital. Y para nosotros aquí de América Latina, la ligación entre la defensa de la soberanía nacional, la defensa de los intereses de los trabajadores y la defensa, la protección del medio ambiente, esta relación, en estos, estos tres elementos vienen a flote la lucha política de manera muy, muy clara. Sí. Porque el modelo supone pierda de soberanía, más explotación y devastación ambiental. Entonces nosotros tendremos en el próximo periodo un momento de eh, acirramiento muy fuerte en las contradicciones y en las luchas de clase. Claro, que en este caso quedaron cara a cara... los indígenas con la multinacional Cargil, con la sojera Cargil, o sea, y con Lula en el arriba y en el medio, si no hubieran estado los indígenas dando esta lucha, esto hubiera pasado, se hubiera hecho lo que quería Cargil. Seguro que el peón habría pasado, pero lo que yo quiero insistir es que esto es una batalla, es una sí. lucha muy fuerte, porque sí. en realidad, si no se... Eh, problematiza sí. el patrón de acumulación de capital que hay aquí en América Latina nosotros podremos ganar algunas batallas, sí. pero al final perderemos la guerra entonces es importante, es un ejemplo a toda la izquierda que hay que estar en las calles, hay que estar en las luchas pero hay también que articular las demandas locales específicas con un con el proyecto mayor de organización del país, ¿no? para que nosotros ganemos no apenas batallas, pero la guerra. Uh -huh. Muy bien. Piño, por último hay un tema que es bastante triste, ¿no? Las lluvias torrenciales en Brasil provocan muertes en Minas Gerais y San Pablo. Entonces, esta es una noticia típica, Daniela, sí. del comienzo de año aquí en Brasil. Ángeles, que está aquí más veterana, sabe que todo el inicio de año yo sí. vengo con las tragedias ambientales brasileñas. Sí. Y ellas se van a repetir, porque la, el colapso ambiental, el colapso climático, aumenta la intensidad y la violencia de las lluvias. Entonces nosotros ahora tenemos unas tempestades que son realmente eh, espantosas. ¿eh? Bueno, y la ciudad está despreparada. completamente impermeabilizada y con la gente pobre en regiones que son inadecuadas, porque o están cerca del río o están en, en, el, en los cerros. Bueno, son las dos regiones más vulnerables a estas lluvias fuertísimas. Uh -huh. Entonces, esta semana murieron en Juiz de Fora, que es una ciudad grande de Minas Gerais, cerca del río de Janeiro. 36 personas murieron ayer. ¿No? y las las, las cenas que uno ve en la televisión son dantescas y en brasil en este inicio de año ya murieron 19 personas por las lluvias torrenciales y esto va a continuar porque como acabamos de decir el modelo económico es un modelo que devasta la la, la naturaleza y por lo tanto provoca y acelera el colapso ambiental. Bueno, eh, llegamos al fin de esta de esta agenda que tenía mucho tema temas me parece todos importantes pero los pudimos abarcar todos. Sí. La, la única ya ad, adelanto para la semana que viene. Sí. Que empezó el julga, el el juzgamiento. De, de los asesinos de Mariel y Franco. Ah, mira. Después de ocho años. Entonces yo creo que ya para la conversa del próximo martes es posible que tengamos alguna novedad en relación a esto. Muy, Muy bien. Importante. Ya quedamos preparándonos entonces para eso. Priño. muchas gracias. Un abrazo grande. ¿eh? Nos reencontramos la semana que viene. Seguro que sí. Fuerte abrazo a ti, a Daniela y a todos los oyentes de Radio Centenario. Chao, y a Hernán, y yo sé que está en los bastidores. Él está ahí afuera, <risa> está escuchando todo, pero calladito la boca. Muy bien. <risa> okay. Fuerte abrazo a todos. Chao, chao. chao. chao.